Están ustedes en la sintonía de Radio CRAS y este es eh, vuestro programa Hablemos del Sáhara. Hoy el programa va a ser estrictamente vacacional. Un programa dedicado al programa eh, estrella de la del movimiento solidario con el pueblo saharaui Vacaciones en Paz. Tendremos en nuestro estudio invitados miembros de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Estarán con nosotros eh, Valentina Barros y Francisco Javier Alexander. También nos asomaremos a varios blogs, dos por ejemplo. Eh, un, pues, nos, nos asomaremos a Poemario por un Sahara Libre, eh, leeremos uh, algo de Bahía Huá, Eh, y también de Venda Basiri, la niña que fue del programa Vacaciones en Paz. Todo, todo esto dentro de unos minutos. Nos hemos asomado esta tarde a Poemario por un Sahara Libre. Es conocido por todos ustedes, pues sobre todo por el movimiento solidario con la, con la lucha del pueblo saharaui. Hemos eh, visto una reflexión de Mahmoud Aoua, eh, cofundador de, este, de esta página. Un saharaui comprometido con la lucha de su pueblo, miembro del grupo de escritores Generación de la Amistad, Es escritor, es poeta och periodista. Eh, suyos son, por ejemplo, El porvenir del español en el Sahara Occidental, Literatura del Sahara Occidental, versos refugiados, La maestra que me enseñó en una tabla de madera, El sueño de volver en Tiris, Y es profesor, además, honorario de la Universidad Autónoma de Madrid. Escribe en poemario hoy los antecedentes del compromiso contra el dominio colonial. Son el compromiso de la École Normale Supérieure de Gabón con el Sahara Occidental. No vamos a leer todo, el, todo lo que ha escrito Bahía porque es extenso, pero sí unos fragmentos där mm, de här människorna har fått en ny upplevelse av hur det är att vara i ett exil. Det är en upplevelse som vi måste ta med oss med oss. Det är en upplevelse som vi måste ta med oss en upplevelse som vi måste ta med en ...y el compromiso de los pueblos africanos con el pueblo saharaui. Esta última reflexión se basa en un mensaje... ...y una foto que recibí de unos amigos universitarios gaboneses... ...en el que me ratifican su compromiso con la lucha del pueblo saharaui. También, uh, Agua se extiende bastante en, mm, haciendo comparaciones y siguiendo la estela de la lucha de los países colonizados. En un párrafo siguiente, escribe Mahmoud Awá, al haber vivido y experimentado el éxodo como huida hacia el exilio, he leído mucho sobre este fenómeno. Recuerdo una cita del escritor sueco, Henning Menkel, en la que decía, nuestras organizaciones en el exilio han sido una especie de sustituto de las ciudades y los pueblos que, no, que nos vimos obligados a abandonar. Y sigue Mahmoud Awah más abajo, el caso nuestro, los saharauis desde siempre hemos llevado a África en el corazón, porque sin su cultura tan arraigada entre nosotros, y el pensamiento de sus históricos líderes contra el dominio colonial, som Patrice Lumumba, Oliver Tambo, Juan Enkruma, Mandela, Boumedien, Julius Nyerere, Amilcar Cabral, Agostinho Neto, no hade det varit möjligt att upprätta ideal anticolonial idealet och svepa oss mot alla de många tentaklarna mot vilka vi fortfarande kämpar. Som det sista Afrikanska folket som lider av denna lakan av utövad utövad utövad utövad utövad utövad utövad ...lo que ha escrito eh, Mahmoud Awuah... ...pero es muy interesante... ...muy importante... ...para mm, aprender... ...cada día un poco más... ...y se lo recomiendo a todos nuestros seguidores... ...pero como el programa hoy... ...va de vacaciones en paz... ...a mí me gustaría empezar... ...y con el permiso de nuestros invitados... ...que están ahí... ...escuchando también el programa... ...seguro divirtiéndose asomarme a otro blog, el blog de una niña que fue también de vacaciones del programa Vacaciones en Paz. Benda Basiri, una joven saharaui que fue miembro acogido en el programa Vacaciones en Paz hace ya unos cuantos años y ahora ya es un poco mayor para el programa pero sigue viviéndolo como si fuese el primer día, porque escribe en su blog, y es una muchacha mmm, que promete dar mucha guerra y ganar todas las batallas, por lo bien que escribe y describe, por su compromiso con la lucha de su pueblo, y como ella, hay muchas jóvenes, hay muchas jóvenes como Venda Basiri. Venda Basiri escribe, yo también fui niña del programa Vacaciones en Paz, Ese programa que trae a España miles de niños y niñas saharauis durante los dos meses de verano. A conocer, a experimentar y sobre todo a iniciarse en un mundo totalmente desconocido. Todo empezó cuando mis dos hermanas mayores venían a España. Ellas me contaban su experiencia con los ojos totalmente abiertos. Y es cuando quise ser mayor. Llegar a los siete años cuanto antes y poder compartirlo yo también. En febrero nos solían hacer la foto individual en la madrasa o colegio, que meses más tarde se convertiría en un pasaporte colectivo, lo cual facilitaría nuestro traslado desde los campamentos a España durante los dos meses de verano. Llegó mi momento y recuerdo que tenía exactamente seis años, puesto que hacía los siete en septiembre. Cuando dijeron mi nombre y rápidamente me coloqué del pelo, sonreí entre los nervios y la mirada impactante de quienes rodeaban y que estaban igual o más nerviosos que yo. No volví a ver a aquellos señores que me hicieron la foto y me dieron un número de un documento de identificación. Y ya en mayo nos llamaron en la Daira, o por lo mismo Lidara, en donde habían colgado unas listas con nuestros nombres comunidad autónoma a la que íbamos a ir y nuestro número de pasaporte todo se acercaba y cada vez los nervios aumentaban más lo reconozco volví corriendo a casa y apunté mi pasaporte en la pared, que por cierto allí sigue a día de hoy era una cicatriz abierta una ilusión, una herida de recuerdo con seis años me iba a ir y no sabía dónde iba a aterrizar llegó junio y como de costumbre empezaron a llamar por la radio desde altas horas de la mañana a todos los pasaportes que les tocaba ir a lo largo de ese día no sé si era mi buena o mala suerte pero el mío nunca le llamaban pasaban los días y yo seguía con la misma esperanza por fin en la segunda quincena de julio cuando ya no me esperaba ningún vuelo volvieron mis nervios y ahora sí que sí era un día caluroso. El silencio impactaba. Me tocaba estar a las cuatro de la tarde en mi madrasa Castilla-La Mancha, escuela que corresponde a todos los niños de Esmara como punto de concentración para iniciar el viaje hacia el aeropuerto. Mi familia se repartieron los deberes. Mi madre, por su parte, se levantó mandó a mis hermanas comprarme algunos detallitos que traería a mi familia de acogida y mi padre escribirles una carta donde les hablaba de toda la familia y sobre todo de mí llegó el momento y la temida despedida era un buena hija es tu momento y no defraudes nunca había salido de mi casa y tenía que comportarme como es debido agarré mi mochila como un tesoro Y no pegué ojo. Es más, ese viaje duró tanto que se me pasó volando. Detallaría cada momento de aquello, pero me quedo con la sonrisa de mi familia de acogida, los brazos abiertos y, cómo no, la casa también. Nos conocimos, lloré como es lógico y de repente me acordé de los regalitos y rápidamente empecé a repartirlos entre los miembros de mi familia. No recuerdo si les gustaron o no, pero sí los abrazos que me dieron. Yo entonces era adulta en miniatura. Todo era observar, preguntar y de vez en cuando sonreír. Sin olvidar mi cara de fascinación al ver una fuente de agua, la playa, la piscina y tampoco la de mi madre biológica cuando a las 5 de la mañana de un 2 de septiembre aparecí por casa. Como si de un sueño me hubiera levantado. Y sí, era un sueño. Hasta las ocho de la mañana no pegué ojo y esta vez contando todas las maravillas que había vivido, incluidas las caídas de la bicicleta, la cantidad de chuches que comí, en dos meses, las mil y una maravillas que a día de hoy sigo contemplando como si tuviese mis seis años de antes. Buenas tardes de nuevo. Estamos aquí de vuelta y quisiera antes decir que el sábado pasado en Candás un grupo de familias nos invitó, invitó a este programa para asistir a una merienda despedida de un grupo de niños que están acogidos con familias en Candás y ahí fuimos. Lo pasamos muy bien. Estuvo bastante bien y nos gustó muchísimo y ahí grabamos algo que nos gustaría que escuchasen todos ustedes dos entrevistas con dos de los miembros de esas de esas familias de acogida Francisco Javier Alexander eh, promotor de la idea eh. muy buenas tardes hola muy buenas tardes Bachir. Señor Alexandre, están ustedes aquí en este prado tan precioso y con un equipo de gaiteras, con merienda, con té, con ropa típica saharaui. Cuéntanos con cuál es el motivo realmente a que había adelantado de que se trataba de una despedida. Pues sí, nosotros hemos tenido en casa durante seis años a una niña saharaui y por lo tanto lo que quisimos hacerle fue una despedida donde estuviesen otros niños saharauis y sobre todo otros niños de aquí de Candás que son los amigos que ha hecho durante estos años entonces nuestra intención era que tanto los vecinos como esos niños que estuvieron que pudieran conocer un poco también lo que es la vida de los niños saharauis y por lo tanto del pueblo saharaui porque bueno, una cosa es verlo por la tele y verlo en la distancia y otra muy diferente es compartir con ellos estos momentos donde nos están enseñando pues cómo se hace el té nos están enseñando cómo se visten nos están enseñando un poco cómo es su vida allí, ¿no? Y de hecho surgen entre los niños que es, es la mejor manera de que entre ellos se conecten, ¿no? Porque surgen preguntas sencillas, estaban preguntando antes, bueno, ¿por qué ellos tenían que, por qué tenían que vivir en campamentos y si no podían vivir en sus casas? Y entonces, bueno, pues esas conversaciones la mejor manera de explicárselo es niños con niños, que suele ser mucho más fácil de entender, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y ¿Cuántas veces ha acogido ustedes en su casa un niño o una niña? Nosotros, bueno, llevábamos seis años con una niña y el año pasado iba a ser el último año que venía y entonces íbamos a traer, de hecho pedimos traer a su hermana, que era la que venía este año, pero al final prorrogaron un año más a los, a los niños mayores que habían venido y entonces, bueno, por eso traemos a los dos este año, ¿no? Vienen las dos hermanas, las dos hermanas en hija, hija puja y están las dos aquí en casa porque, bueno, también los lazos que permite el programa son van un poco más allá de, los, de las familias españolas con el niño y son también familias con familias, familias españoles con familias saharaui, ¿no? Este, este invierno estuvo mi mujer en los campamentos, viendo a la familia y estableciendo... Y la verdad es que, bueno, se crean esos lazos porque cuando un niño dos meses en casa, pues ya... Eh, eh, además, voy a contarte una pequeña anécdota que es que, hablando mi mujer con ella en el Sahara de, de novio, sí. <risa> y haciendo unas risas, le decía a Maribira, pues te vas a casar con Hugo, que es mi hijo. Y decía, no, que es mi hermano. O sea... Para ella realmente sí, sí, lo ha vivido como la familia, segunda familia y sin ningún problema, sí, es decir, sí, y genial, entonces genial. evidentemente eso es lo que te hace tener un cariño enorme a esos niños, ¿no? Genial. ¿Cuál es cuál es el coste si podemos hablar económicamente de lo que supondría pues tener un niño? o dos niños saharauis durante los meses de julio y agosto en tu casa. Sí, vamos a ver, primero yo me gustaría dejar claro una cosa que es que sí tiene coste, o sea es mentira que no tenga coste porque bueno, siempre que tienes a alguien en casa y que además como le quieres pues le vas a comprar ropa, le vas a alimentar, le vas a hacer que vaya a ciertos sitios porque quieres que conozca con lo cual un coste tiene. Pero tampoco hay que angustiarse, es decir cada uno le hace el coste en la medida que él quiere, o sea los niños son sí. como esponjas o como Plastilina. Sí. Si tú les das más, coge más. Si les das menos, coge menos. Sí. Y entonces, el coste es muy relativo. También es el que nosotros queremos tener. Sí. Hombre, evidentemente, lo que sí es verdad es que hay un coste. Bueno, pues es lógico. Yo eh, te, te decía, mi, mi hijo ya llevaba varios años porque ya es mayor, está, sí. trabaja por su cuenta. Este verano tuvo vacaciones y vino a casa. Bueno, evidentemente, de ser dos en casa a ser cinco, sí. el coste de la, del lógico. carro de la compra se duplica. O sea, sí. que, evidentemente, lógico. porque comen y porque, y porque tienes ganas estos, pero, pero lo que sí es verdad es que ellos nunca te exigen nada, o sea, sí. ellos te exigen la medida en que tú les das, sí. es decir, si tú das más, sí. ellos piden, sí. lógico sí. pero si tú también dices, oye, no esto no, porque ya no da para más, sí. nunca le he visto una, sí. eh, mira, un, una cosa nosotros comemos un heladito sí. en que andas todos sí. los días, bueno <risa> ella, de mano, compramos el de un euro, sí. y los sábados y el domingos el de dos, el entonces saludo. ella el primer lunes intenta que sea de dos y sí, dice, no, mira, solo el sábado el O puede ser de dos sí. y por semana de uno sí. y, y lo acepta y sí. por semana sí. come de uno sí. y no pasa de nada sí. pero bueno claro. que es lo mismo que cuando tú tienes hijos tuyos en España sí. Sí, sí, o sea sí. ellos hay veces que te piden más cosas y sí. tú tienes la obligación de enseñarles sí. que da para lo que da sí. y dónde sí. están los límites sí, sí, sí. pues muchas gracias Alexander bueno Después de esta entrevista hemos hecho, hemos hecho otra con otra familia de acogida y, de en, niños y unas 10 aquí en esta de de los niños del en Paz. Pues nos trasladamos a otra mesa y esta vez nos encontramos con una. ...de las uh, Madres de Acogida... ...de Candás... ...Beatriz Salomón, buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... ...oye, ¿qué es esto exactamente?... ...aunque ya hablé con uno de los padres de acogida antes... ...pero me gustaría que tú... ...me explicases exactamente de qué va esto... Bueno, pues es una fiesta saharaui, podríamos decir casi de despedida porque se van ya la semana que viene, concretamente el día 6, y entonces pues bueno, queríamos entrelazar un poco las culturas y mezclar eso, una gaita como estamos oyendo ahora, pues vestidas con melfas, con darras y bueno, lo que he dicho, la cosa es siempre mezclar las culturas y, y siempre sumar y nunca restar. Muy bien, y bueno, ¿y cuál es la sensación después de que se marchen? ¿Qué sensación nos queda a la familia asturiana aquí? Bueno, son sentimientos encontrados, diríamos. ¿Y estás feliz porque has hecho una labor crees que que buena? ¿Piensas que que te aporta, que tú aportas mucho, pero al final los que te aportan son ellos, con lo cual te quedas siempre, pues es un poco triste, vacía, porque la casa no se oye en gritos, no se oyen tus nombres a voces porque vamos, los niños llenan la casa sí o sí, entonces pues bueno, simplemente es eso, sentimientos encontrados, pero bueno feliz de haber estado dos meses con ellos compartiendo con todo lo que te aportan ellos, que es muchísimo y sería casi difícil decirlo aquí en un trocito de y espacio de, de radio podría hablar horas y horas sobre, sobre el tema pero bueno, creo que, que es siempre eh, abogar sobre este tema y que, que se cojan siempre niños, que es, es algo que tú piensas que les vas a dar a ellos y al final acabas tú Eh, lleno y, y hinchido de, de muchos sentimientos Beatriz eh, ¿cuántos, ¿cuántos años cuántos veranos has acogido en tu familia o vuestra familia ha acogió a niños? en total 19 veranos 19 veranos ¿Cómo, cómo? explícame, ¿cómo, ¿cómo es eso? bueno pues, sí, 19 correctamente, eh, empezamos en el 96 aquí en Asturias que da que ya lo lleva a la Cruz Roja eh, a nivel de, de Asturias Y es el día de hoy que seguimos acogiendo, empezamos con una familia que estuvo dos años nosotros un niño, luego seguimos, empezamos con una familia con la que, es la, con la que estamos siempre y han pasado por, por nuestra casa pues prácticamente todos los hermanos de, de la familia, así que ahí estamos. Pues muchas gracias Beatriz, nos veremos en otra ocasión, pero antes de despedirnos, ¿qué le dirías a una familia española cualquiera que se pregunte cómo puedo acoger a un niño o cuáles son las condiciones, o cómo, cómo, cómo es esto? Yo creo que lo importante es tener ganas y tener tiempo para, para disfrutar de, del verano con los niños. Creo que es importante saber que mucha gente te pregunta siempre, te dice, es que, es que luego te da pena de cuando marchan y te empieza a dar unas excusas. Yo siempre digo que lo importante es que ellos vengan, que se quiten de esas temperaturas, que, que lo pasen bien, que puedan ir al médico, que disfruten de la cultura, eh, de muchas cosas. Y que y que realmente al final eh, todo, todo se basa en ser generoso y pensar que lo primero son ellos y tu, tus sentimientos tienen que pasar a cuarto, quinto o sexto plano cuando ellos marchan, pasó hay que ser generoso y esperar otro año que vean que son diez meses y disfrutar de ellos nada más o sea, al final no se trata de que luego qué pena me da, no, se, se, se trata de que ellos pasan aquí dos meses bien, que te hacen disfrutar que tú gozas con ellos y simplemente eso tiempo y ganas Gracias a ti Bachir, hasta otro día Muy bien, después de esta entrevista El domingo siguiente eh, asistimos a, a una actividad anual que hacen los todos los, la, los niños de acogida y las familias eh, acogedoras eh, junto con eh, todo el equipo de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, la comunidad saharaui residente en Asturias y, y incluso asisten... Eh, autoridades eh, políticas, administrativas asturianas en lo que eh, llamamos la marcha por la, los derechos del pueblo saharaui, que la inician eh, el último domingo de la presencia de los niños eh, de vacaciones en paz en, en, en Asturias y este último domingo fue eh, el pasado y ahí estuvieron mm, eh, muchas familias con sus eh, hijos biológicos, con los niños eh, acogidos, eh, con eh, toda la representación de la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui y eh, lo, todos los asistentes. Ma, añadido a esto, un, un grupo muy nutrido de público, de ciudadanos que eh, caminaban, Y paseaban por el muro de San Lorenzo. La marcha no em empezó desde el río Piles hasta acabar en el ayuntamiento. Tengo aquí que presentar mis eh, disculpas a dos personas a las que entrevistamos eh, en esa actividad y que por problemas técnicos eh, no mm, podemos eh, emitir eh, esas eh, ...esas entrevistas, al presidente de la Asociación asturiana de Solidaridad con el pueblo saharaui... ...y al responsable de la delegación saharaui para Asturias. Eh, ese día, mm, sí, lo que pudimos recoger de esta actividad tan importante y fundamental para nosotros... ...ha sido eh, el, el, la lectura del manifiesto, del comunicado de la marcha que les presentamos enseguida. Hola, hola. a todos. Bueno, ahora Ay, nos disponemos a ver el comunicado bien. de esta manifestación. Hoy es un día en que la sociedad asturiana decide que muestra su solidaridad con los niños y niñas refugiados saharauis, que han sido beneficiarios del programa de acogida vacaciones en paz. Pero es además un día de solidaridad y acompañamiento al pueblo saharaui en su conjunto tanto a los que padecen el sufrimiento y las consecuencias del prolongado exilio en los campamentos de refugiados de Sindú, como a aquellos otros que viven en el Sahara Occidental bajo la ocupación marroquí, siendo víctimas de graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y militares del Reino de Marruecos. Los niños y niñas del programa Vacaciones en Paz han logrado objetivos fundamentales para el pueblo saharaui durante los dos meses de estancia en Asturias, actualizar la problemática de los campamentos de refugiados, dar a conocer la realidad y el sufrimiento de todo un pueblo y levantar una cantidad importante de adhesiones a favor de su justa causa. La presencia de estos niños y niñas recuerda al Estado español, que fue la antigua potencia colonial del Sahara occidental, que todavía hoy la condición de potencia administradora del territorio. Según la legalidad internacional, Y, por tanto, es el principal responsable de la falta de una solución justa para un conflicto que dura ya largos 40 años. De todos aquellos comentando por la jefatura del Estado, los partidos que han ejercido la acción de Gobierno y las empresas y las empresas que han hecho negocios saqueando los recursos naturales del Sahara Occidental, porque son responsables directos de que el sufrimiento del pueblo saharaui se haya prolongado año tras año, día tras día, hasta hoy, durante 40 años. Deberán dar cuenta de los niños y niñas, hombres y mujeres muertos durante la ocupación militar del régimen marroquí, de las víctimas inocentes masacradas durante el éxodo, bajo el horror de las bombas de Napalm y fósforo blanco. O atacadas de las víctimas inocentes masacradas durante el éxodo, bajo el horror de las bombas de napalm y fósforo blanco. O atacadas por la debilidad, el hambre y la enfermedad, por todas y cada una de las personas que tienen que subsistir en la triste realidad de un campo de refugiados, y por otras aquellas en el Sahara ocupado por Marruecos, han sido encarceladas, torturadas y desaparecidas. Los aquí presentes exigimos al jefe del Estado y al Gobierno el cumplimiento de las principales obligaciones que según la legalidad internacional tiene el Estado español como potencia administradora del territorio. Asegurar la conclusión del proceso de descolonización del Sahara occidental mediante la exigencia a los organismos internacionales de la convocatoria y celebración del prometido referéndum de autodeterminación y protección ...de los derechos humanos... ...de la población saharaui... ...asimismo... ...manifestamos nuestra firme determinación... ...a seguir acompañando al pueblo saharaui... ...hasta la consecución... ...de todos sus objetivos... ...el fin del exilio... ...y el ejercicio de su plena soberanía... ...sobre todo el territorio de Sahara Occidental... ...Sahara Libre e Independiente... Bueno... ...después de este... ...comunicado... Eh, vamos a, a hacer un, una pequeña pausa musical con música saharaui y luego nos uh, dirigiríamos en Hassanía a la, toda la comunidad saharaui en el extranjero. Sí. أعطتنا مكسب حقنا، إصارت كيفا حثما، أمي التواصل استغاث، النا ظالم مثل ترسيد، النا ظالم مثل ترسيد، إرادنا أشبال مقوار، إراد الذ أشبال أبو يزن عمل الاستقلال شبان. أبو يزن واسن وسرا. يهدا في السلام متواب. يهدا في الجوار. والو أمر الجوار. <تصفيق> شعار الشعب اليوم ممتن فرض السلام والاستقرار على التوازن بين بين والشعار كيف حقا اولادنا ما بالساحه هذا الشعب كيف حقا قرر فردان دف وبالن حني التوازن والقرار جش تحرير شبقت جش تحرير شبقت بيله تنفيذ القرار Our nation is a a brave land. We decided to سنا ما كسب حقنا عيد الجمهورية فريد جودتنا ما كسب حقنا عصارت كيف حوثي ما توازن لأن إضالي مثل تجسيد لأن راد ذا شاب راد ذا شاب المقار كسب حقنا عامل التوازن واستقرار. مكسب حقعنا. دولةنا مكسب حقعنا. دولةنا مكسب حقعنا. عامل التوازن واستقرار. عامل التوازن واستقرار. دولةنا مكسب حقعنا. دولةنا مكسب حقعنا. عامل التوازن واستقرار. عامل التوازن واستقرار. أخواتي أخواني في جاليتنا في الخارج مرحبا بكم وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم تكلمون عن الصحراء في الحلقة الماضية تكلمنا عن الوحدة الوطنية وهميتها كوسيلة وحيدة لنجاح أي شعب خاصة شعب كيف شعب نحن الذي يعداه وياسرة واحد واحد ياسرة ومتنوعين هذا الأعداء كل واحد منهم يدور طش من هذا الشعب إياك ما يعود الشعب الصحراوي كبة واحدة وسالي بعد وحدتنا حتى هي متنوعة بتنوع شرايح شعبنا معناها زاد عن عندهم الكل فئة وسلوب يدخلوها بها هذا ما هو خافي الشعب الصحراوي ولا هو شي جديد عليه وظريك في الظرف الحالي المهم عند العدو هو الشباب ويحاولوا بكل وسائل يحاول يغراو وتميع طريقه بكل طريقة قد يجبرها فيه وسائل ومواد الفساد ودور يجلبوا شور كل طريق تلهيه عن النضال من أجل استقلاله هذا هو المتبارك معاه العدو في المناطق المحتلة وهذا هو المتبارك معاه العدو في أوروبا في في بلجيكا فيها إشم فيها صحراوي وخاصة عود شاب وهذا كامل هدفه مسألة واحدة محاولة طمس الهوية صحروية من جانب ثاني يحاول بآفة اللي هي في الحقيقة كيف قال الشهيد الولي قنبلة مردمة تحت قذام الشعب وهي القبلية والفساد هذو مسلتين يا إخواني يا لابد أننا منعود نحاربوها ولا بد أننا منحاربوها بفعالية وبالحق مشكلة على أن الحق مرة فلوzen والكذب حرام هو بترجان اللي هي نقبضه لابد من واحد من الطرقان وأنا ذاهر لي عن أخير اه اه الحقيقة واخر ذاك اللي يمر فلوز وذاك اللي صعيب عن الكلب لانه عدونا ما هم استراح واحنا ما يالتنا نستراح ما نفقت ولا ان في مكانها وخاصة نقول ونكرر في هذه الظروف تعجب تعود واقع ثاني ينزاد على واقعنا اللي نحن رافضين واللي نحن متباركين مع نغيره وعادنا 40 سنة نارض ومنجل تغيير هذا الواقع اللي نحن ما سببنا فيه ونفرض علينا وثورتنا متباركة هذه 40 سنة مع تغيير هذا الواقع ذو الانتخابات مثلا اللي متبارك معاهم المغرب في المناطق المحتلة واللي الشعب الصحراوي لم يكن فيها جمل ولا ناقة أخبار نحن منهم يالت شبابنا في المناطق المحتلة يرفض هذه الانتخابات وما يشارك فيهم لأنهم انتخابات المحتل ولأنه ما عنده شرعية لا دولية ولا قانونية ولا من أي نوع باش يفرض على شعب نحن أنه يشارك في هذه الانتخابات هذه الانتخابات ما هم إلا يكون درس يدرسوا بها الشعب الصحراوي الباش مولي يقولوا أمام الرأي العام راعيهم يشاركوا في الانتخابات وهم لا مغاربة وكذا وكذا وكذا إلى آخره هذاك الخطاب كامل اللي انتم تعرفوه إذا من هون من هذا البرنامج نحيي الإخوان والأخوات في المناطق محتلة ونحيي الشباب المناض المناضل, المناضل فهذه المناطق ونشجعه على أنه يوقف وجه العدو لعدو وأنه ما يخلي له ثقرة يدخل فيها لا ثقرة قبلية ولا ثقرة تفرقة ولا ثقرة فساد ولا ثقرة خمر ولا ثقرة أي شيء النضال من جل الاستقلال والدولة الصحراوية المستقلة هي الحل والسلام عليكم ورحمة الله ودريك باش شوي من تحقيق الزوان يجلي عنا قدر من الكدر وتعبونا الخير إلى الحلقة الجاية إن شاء الله ها شور ينقال للمحنا شوف لا يتم تخبط انت تخبط يخبط ما ماك الرد الرسمية وتخبط أنت بصيفته بالغتار اذا كلكم يصرح الثاني كلكم <تصفيق> يصرح الثاني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 الله نحيكم يا دمي ها زي حتى زي حتى ها ها ها ها ها ها ها الله نحن الله نحن الله نحن Bueno, de vuelta al estudio, estamos, eh, como prometimos al principio, con nuestros invitados de, de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, eh, Valentina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bachir. Eh, Pichu, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Bachir. Muy bien. Eh, antes eh, quisiera recordarles o por lo menos comunicarles a nuestros oyentes que el próximo programa, próximo martes, tendremos aquí a uh, la letrada Gemma Arbesú que nos hablará uh, o trataremos de, sobre los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Uh, um, Valentina... Uh, ¿Cuántos niños están acogidos aquí en España? Digo, perdón, en Asturias. En Asturias eh, este verano eh, tenemos la cifra de 254 menores, entre niños y niñas. Uh -huh. Como casi todos los años, uh -huh. eh, siempre hay más número de niños que de niñas. Que de niñas. Sí. ¿Tienes alguna explicación para eso? Pues uh -huh. no lo sé, me lo he cuestionado muchas veces... Es posible que nazcan más niños que niñas en, en los campamentos de refugiados. Igual es, no sé, hacer un estudio. Hombre, también pienso que influya un poquitín, pues bueno, eh, la cultura y, y bueno, mm. una serie de cosas. Pero bueno, sería interesante sí, saber. también saber. Podría ser que por circunstancias eh, se den más nacimientos de niños que de niñas. Mm -hmm. Eh, eh, dime Valentina eh, ¿cómo se hace esto de la acogida? ¿cualquier persona puede ser familia de acogida? ¿qué requisitos debe cumplir la familia que quiera acoger a un niño saharaui durante los meses por ejemplo estos es de verano que vienen tengo que recordar que ahora mismo a estas alturas mmm, la mayoría de los niños que han estado en otras comunidades ya se marcharon solo queda Asturias y una o dos o más comunidades ¿no? la llegada Eh, a España es escalonada la partida es escalonada también uh -huh. eh, pasan eh, dos meses por lo tanto la llegada va siendo escalonada y la partida se hace de la misma de la misma forma los requisitos eh, mira voy a enlazar un poquitín eh, con lo que nos comentaba en la entrevista que le hacía a Beatriz el sí. el sábado o el domingo no, no recuerdo bien ahora el día Entonces, es sobre todo eh, por una parte ganas de acoger, efectivamente, ganas de acoger, disponer de tiempo y presentar un informe social y esos son los requisitos. O sea que no hace falta, por ejemplo, que sea matrimonio, que sea pareja, puede ser una persona que viva sola, puede acoger un niño. Hoy en día eh, las familias eh, el rango fa el rango de familia o el estereotipo que tenemos de familias eh, hay distintos tipos de familias por mm -hmm. tanto en España vivimos en un Estado de Derecho en el cual eh, hay esa hay ese margen por tanto cuando se habla de familias eh, está siempre dentro de, de ese margen sí que hay alguna sí que hay eh, algún acogimiento en el cual efectivamente es una familia monoparental Ajá, uh -huh. mm, muy bien. Alexander, eh, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bochito. Tú, además de tu trabajo, del que vives, mm, eres padre de acogida, ¿cierto? Sí, así mm. es. Pero además llevas el tema informático de la asociación, según tengo entendido. Bueno, del blog. Ya, va a del ser, blog. Para ser exacto, del blog. ¿no? Del blog. Es ah. decir, lo que vamos a ver hace unos años, cuando la asociación empezó a... ...a llevar la idea del bloque adelante... ...bueno, me solicitó que... ...si le podía echar una mano desde el aspecto... ...puramente técnico de preparación... ...y bueno, pues encantado de... ...de ayudar en lo que se podía... ...y ahí estamos... Ajá. ...vale, si una persona quiere... ...informarse acerca de la asociación... ...sus actividades y demás... ...hay alguna página para ello... ...aquí en Asturias... Eh, ...o solo el blog... Este ...del que me hablas... ...bueno, vamos a ver... Eh, A lo mejor aquí hay un error de concepto. El ah. blog no deja de ser una página. Uh -huh. Es decir, o sea, lo que pasa uh -huh. es que se llama blog cuando el sistema en el que se va escribiendo la página es viene del, del nombre de lo que sería en español una bitácora. Es decir, cuando vas escribiendo entradas cronológicamente una detrás de otra, pero al final uh -huh. realmente el, los límites, porque hoy día los blogs te permiten tener menús y las páginas, muchas de ellas utilizan, eh, eh, digamos, también esa técnica de de artículos en, ordenados cronológicamente con lo cual empieza a ser muy difuso dónde empieza un blog y dónde termina ya. una página o bueno, al revés, ¿no? Ya. entonces es... entonces, perdona Alexander, sí, entonces para la mayoría de la gente que, o, o toda la gente que nos están escuchando ahora mismo, sí. eh, ¿qué, ¿qué deben hacer para, para entrar en ese blog? ¿Cómo, cómo entrar? Mira, eh, vamos a ver, la dirección del blog es AAA3AS porque era de Asociación de Amigos, eh, Ast Asociación Asturiana de Amigos, que entonces era como se llamaba, luego cambió el nombre y, y en lugar de Asociación Asturiana de Amigos es Asociación Asturiana de Solidaridad, pero en aquel momento era aaa.sáhara.blogspot.com. Como eso es un poco difícil, lo más fácil es ir al, a ese buscador que usamos todo el mundo en, en Internet uh, que se llama uh, Google, Google uh, escribimos las tres as seguida del Sáhara y sale la primera de todas y a partir de ahí ya te vas para allá vale, muy bien, muchas gracias ¿puedes repetir ese enlace o esa manera de entrar? muy bien, o sea, vas a Google y escribes a a tres As, Sahara tal y como suena en español y no como tú lo escribes mucho mejor que nosotros, seguro que haces Sara porque evidentemente tú eres de allí y nosotros desde aquí lo decimos como podemos pero y lo escribimos como tres As y Sahara muy bien Muy bien. Valentina, um, dime cómo hace la asociación para encontrar familias de acogida y qué actividades lleva a cabo a lo largo del año. Dos preguntas que quiero que me, que me contestes porque mucha gente eh, pregu pregunta, se pregunta, bueno, ¿y cómo hace la asociación durante todo el año? ¿Qué es lo que hace? Bueno, vamos a ver. Te... Tengo que decirte, igual a todas las personas que están en, que están oyendo y escuchando, eh, lo voy a relatar todo de memoria, en el momento que me llamaste desde Radio Crash entendí que venía como una familia más de acogida. Entonces, eh, al estar aquí también, aparte de como familia de acogida, como vocal de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo saharaui, tengo que decir, contestando a tu primera pregunta, Bachir, cómo se... Si Cómo se captan, cómo se recolectan las familias pues a través de las actividades de sensibilización que la, muchas veces están, eh, yo considero que se, siempre se está esperando por un nombre eh, por una fecha o por una cita es interesante todas las fechas que, en las cuales se hacen actividades como puede ser 27 de febrero todas estas fechas que tú ...mejor que yo, efectivamente... Eh, ...sabemos que deben de celebrarse... ...y que deben de ser tenidas en cuenta. Eh, también existen... ...otras actividades de sensibilización... ...o que son de sensibilización... ...y que se están haciendo eh, prácticamente... Durante todo, ...durante todo el año... ...y prácticamente todos los meses... ...como puede ser... Eh, ...acudimos a los colegios... Eh, ...para difundir para explicar sobre todo, sobre todo a la gente más menuda, a la gente más pequeña, que es con quienes conviven por las edades de de los niños y niñas que vienen desde los campamentos para es una forma por ahí ya de difundir y de sensibilizar a la población. Eh todo lo que se hace y durante estos 2 meses mientras están aquí todos los niños y las niñas no deja de ser Un gran momento y una gran sensibilización. Son los mejores portadores y de su cultura y, sobre todo, de su situación. Eh, la carta eh, de, que, hacía, que hacías en la introducción, porque he estado siguiendo el programa, eh, a su, eh, en el inicio, eh, no la de Baglia, eh, la de la chica, que la de la, la, la niña bien, que bien, había sido la, bien, eh, acogedor... Eh, Fue niña, fue niña, fue niña de, para, beneficiaria para... del programa de Vacaciones sí. en Paz. Describe perfectamente, o a mí me lo ha parecido, que describe perfectamente eh, esa sensación o ese mm, sentimiento que yo he tenido y mantengo y cada vez se me va ampliando de la situación por la que pasan todos estos menores, niños y niñas, una vez que están aquí, que los vemos muy sonrientes, efectivamente, pero de golpe por brazo, se ven inmersos en un entorno totalmente distinto. Un entorno donde hay edificios altos, eh, donde existen carreteras, semáforos, y dentro de una cultura en la cual los queremos mucho, los achuchamos mucho, eh, y nos responden, efectivamente, en un principio de tal, con su sonrisa. Pero a veces se nos revelan, efectivamente, sí, sí. y a veces pienso que los... Con, sí, como decimos aquí en Asturias, eh, tanto quiere el diablo a su madre que saca los huellos, ¿no? Sí. Tanto, tanto, efectivamente, lo describe. Por tanto, lo que quería decir, ellos son los mejores, eh, bueno, portadores de su situación y son dos meses de una intensa sensibilización. Así todo, también continúo diciendo y enlazo con la estancia de los niños y con muchas de las, una de las muchas cosas uh -huh. que... Bueno, pues que tenemos que acopiar y a veces comparar también, ¿no? Eh, aparte de ese agobio que pueden llegar a tener, de ese cansancio también, porque todo es tan bonito, pero y hay tantas cosas que a veces yo creo que se sienten pues dentro de como en una borrachera, ¿no? Cuando tanto metemos, tanto metemos, que llega un momento que nos pasamos del puntín. Uh -huh. Entonces, así todo eh, mantienen totalmente su forma, uh -huh. eh, su educación, eh, Tienen una gran educación, muy disciplinados y, son, y con una educación exquisita hacia las a personas eso, eso mayores. Quería, eso quería preguntaros a los dos y que me contestaseis, por favor, eh, en el orden que queráis. Eh, la repercusión política, social y cultural, si la hubiesen, eh, que tenga el programa... Mm, mm, que que que tenga el programa por uh, encima de los niños uh, y de las familias y de todo el tema en general no sé si me explico en la pregunta o no uh, qué repercusión tiene este programa mm, tanto político la parte política como la social y la cultural uh, sobre los niños uh, su uh, su familia de acogida y su, uh, y, su y su lugar de, de de, ...de residencia en los su familia en los campamentos de refugiados. Si, si, si vosotros notáis alguna repercusión. Cuando te refieres a repercusión, Bachir, eh, concretamente... Eh, ¿En qué repercute políticamente la estancia de estos niños aquí? Eh, sobre, eh. El, sobre la situación del Sahara Occidental, por ejemplo. Sobre la problemática mmm, del que ellos son parte... Eh, son niños de familias eh, exiliadas, eh, refugiadas, que han sido expulsados de su país. Su país eh, está ocupado gran parte de él, eh, sus riquezas están eh, saqueadas, eh, sus derechos humanos eh, están pisoteados por el suelo, etcétera, etcétera. Por ejemplo. Eh, la repercusión política... Mm, bueno. Nadie mejor que alguna bueno o sea, algún político o alguna política podría eh, responder eh, bueno pues bueno, más haya picho que más, es Alexandre, perdón, efectivamente. que es político además de todo lo que hemos dicho. Nadie mejor. Efectivamente, exactamente. Pero Nadie tú no mejor, efectivamente. Atrás. Pero tú no te quedas atrás. De todas también. formas, de todas formas, vamos a ver. Eh, grosso modo, grosso modo eh, te, yo siempre también comparo, es decir. Eh, cuando cualquier persona llega a una mesa, está todo el mundo sentado, cuando hay que hacerle un hueco y un sitio, las sillas hacen ruido. Y este ese ruido es el ruido que provoca el acomodar y el reacomodar de nuevo. Por tanto, las, la estancia de, lo, de los niños y las niñas del programa Vacaciones en Paz eh, genera, genera, yo creo que una gran repercusión política en tanto en cuanto eh cuando a veces parece que el fuego ya está apagado, cuando metes la mano, aún te sigues quemando. Eh, también hay que decir que, bueno, tengo que decir que Asturias es una de las comunidades autónomas, efectivamente, en las cuales se mantiene un amplio compromiso político. ¿eh? Uh -huh. Y es la eh, esto se traduce en el número de niños que aún siguen acudiendo a eh, Asturias. Sí, además me han dicho eh, el otro día en la marcha preguntando... Me han dicho que proporcionalmente es la comunidad que más niños acoge a nivel del Estado uh -huh. español. Es la comunidad que más niños sigue acogiendo. Es una comunidad uniprovincial y vuelvo a decir la repercusión política, eh, si se puede valorar, vamos a tomar solamente, un, bueno, pues un, un, una pequeña muestra, es el mantenimiento de este programa del programa vacaciones en paz uh -huh. entre otras serie de cosas uh -huh. sigue manteniendo su compromiso uh -huh. si se puede a nivel económico incluso a nivel político se sigue manteniendo. Muy bien. ¿Eh? Sí. alexandre yo, sí yo voy a decirte una cosa la agencia estornina de cooperación eh, yo creo que una la partida más grande que tiene en este momento es para eh, sí, programas sí. de cooperación con con el Sáhara Y eso yo creo que en gran medida es fruto del programa de vacaciones en paz, porque hay una enorme sensibilización. Muchos de los ayuntamientos, además del Principado, siguen haciendo aportaciones a, de cooperación. Y toda esa ayuda que va, en gran parte, es gracias a este programa de vacaciones en paz. Porque, mira, eh, yo sigo diciéndote, mi niña, yendo todos los días por la mañana por Candás, dando saludos a... ...a bombita, a la panadera, a la heladera... ...es decir, es la mejor forma de que una causa... ...como es la del pueblo saharaui... ...que para muchos españoles queda lejana... ...nos guste o no, pero es así... ...ellos nos la refrescan y nos la ponen además... ...justo como nos meten el dedo en la llaga... ...y nos recuerdan con... ...yo creo que de la mejor manera posible... ...que ahí hay un problema... ...que hay que seguir solucionándolo... ...y que no se puede olvidar. Ah, muy bien, pues eh, nos queda poco tiempo de todas formas pero mmm, vamos a necesito saber o necesito hacerle llegar a los oyentes de Radio Crash de este programa Hablemos del Sahara eh, en qué medida están implicados implicadas las administraciones públicas eh, asturianas y los partidos políticos, por ejemplo eh, a, para apoyar aunque ya Valentina dijo algo pero eh, me gustaría mm, no sé, que quede claro eh, el, el apoyo político y administrativo eh, a este programa de vacaciones en paz tan importante para el movimiento solidario a nivel del Estado español y en, y en Asturias especialmente Mira, Yo creo que a nivel de cooperación, como te decía antes hay una gran implicación a nivel de solucionar el problema saharaui, evidentemente puesto que ni la comunidad ni los ayuntamientos tienen una implicación directa, es es, es muy fácil encontrar solidaridad cuando, cuando el problema no es tuyo. <ríe> Así de claro. Eh, yo creo que lo que sí se ve, es decir, es un, un reconocimiento del problema, yo creo que es además una simpatía en el sentido más, más etimológico de la palabra, de sentir juntos con el problema, y yo creo que además de verdad una, una enorme ayuda... Eh, respecto a lo que es en otras comunidades donde muchas de ellas incluso han cerrado todo el todas las ayudas destinadas a la cooperación con el Sáhara mientras que en Asturias se ha mantenido Vale, tenemos medio minuto eh, Vamos, totalmente lo que acaba de decir Pichu es totalmente así vuelvo eh, a reiterar lo que, es, eh, lo que había mani venido manifestando hasta ahora Asturia sigue siendo o es la comunidad que continúa siendo totalmente solidaria. El problema a nivel político efectivamente eh, es un problema que aquí nos toca la parte alícuota como tal comunidad efectivamente y que su solución pues bueno, está efectivamente dentro también del gobierno de España, por supuesto, pero también con otra serie de gobiernos y de, de entidades y, y de empresas. Pues muchas gracias. Por... Me gustaría ¿Sí? si pudiera añadir sí, un par de favor, cosas. Eh, reconocer eh, reconocer la labor que todas aquellas personas que han pasado por la Junta Directiva de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, su mm, denominación en este momento, eh, que se que sigue ha celebrado su 25 aniversario o sería ya este el 27 aniversario en este año. ...y under allt det tiempo sigue har el mismo objetivo y samma mål och har las juntas directivas har gått ido De como suele pasar en har los sitios y como democráticamente tiene que ser reconocer igenom. De har gått igenom. De har gått igenom. De har gått igenom. De har gått igenom. De har gått igenom. De har gått igenom. De har gått Voy fe de ello, Valentina. Eh, es una de las asociaciones a nivel estatal eh, que más ha, ha currado, dicho vulgarmente, y que curra y me parece extraordinario. Y eh, que en ningún momento eh, se pierde el objetivo, cuál es la causa y el, el objetivo, efectivamente, y que, bueno, en cada momento eh, se está con el gobierno que... Todos los ciudadanos decidimos, entre todos decidimos y, por supuesto, la causa sigue siendo la misma. Pues muchas gracias, gracias por vuestra presencia, gracias, gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por vuestro tiempo. Eh, a ustedes, queridos oyentes de Radio Crash, del programa eh, Hablemos del Sáhara, les espero el próximo martes. No se pierdan, no se pueden perder eh, la entrevista con la letrada Gemma Arbesú sobre el tema de los derechos humanos eh, aquí en Radio Crash. Uh, FM 105 Muchas gracias y hasta el próximo martes. ¿Qué jag har battat en karadé, en smi, och jag en gitarr.